...módula a donde nos vamos a quedar en los próximos minutos... ...con temas de la actualidad deportiva local... ...y con otros que no son de la actualidad, de la actualidad digamos... Eh, ...más cercana, pero no por ello menos interesantes. Vamos a hablar hoy de la vigésimo quinta edición de la carrera... Eh, ...la carrera escolar nocturna de las nutrias pantaneras... ...que se va a celebrar el próximo... ...mañana viernes, mañana viernes a partir de las ocho y media... ...de la tarde última actividad organizativa del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras de esta temporada 2017-2018. Tradicionalmente es la prueba escolar que suele congregar un mayor número de niños, de participantes. Para ello, el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, como siempre, pues eh, realiza una intensa ...labor de promoción de la prueba, que este año no solo se ha limitado a los colegios de Ubrique... ...sino que además se ha extendido a colegios de localidades cercanas, como puede ser Benocad, Villaloena, Grazalema, El Bosque... ...para que los chicos de estas de estos pueblos también puedan participar en la modalidad del o en el deporte del atletismo. Pueden participar... ...o podrán participar mañana todos aquellos niños entre los eh, nacidos entre el año 2001 y 2014... ...es decir, hasta niños que todavía no hayan cumplido ni los cuatro años... ...pueden participar en la primera, o en la en la primera de las categorías de esta carrera escolar eh, nocturna. Además de eso, también hoy vamos a hablar de otra prueba... ...y que también está orientada a los pequeños, que va a tener lugar el próximo jueves... ...dentro de una semana. Hablamos... ...de una prueba de orientación que va a organizar el Club UBRI... orienta en colaboración y patrocinio de la Biblioteca Municipal... ...del Patronato de Deporte y de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento... ...se trata de una prueba en la que, orientada en este caso eh, en, en familias... ...familias con niños entre eh, 0 y 12 años, con niños hasta 12 años... ...se entiende por familia cualquier adulto que vaya acompañando a un, a un menor... ...o que tenga cualquier grado de parentesco afinidad... Eh, en concreto, la prueba consistirá en hacer un pequeño recorrido por algunos de los rincones más emblemáticos de nuestra localidad buscando y encontrando frases extraídas del libro del Principito, que es eh, el tema en el que va a girar esta prueba de orientación. Será gratuita, no es competitiva, ni tampoco se van a tomar tiempos, sino que se va a tratar solo por el placer de hacer esta prueba de orientación que en principio parece que estaba limitado a 50 parejas, a 50 equipos, pero eh, se ha sobrepasado en pocos días. Así que, eh, bueno, todavía estará abierta esa inscripción y, y, y vamos a ver eh, cómo, de qué manera nos los van a hacer los amigos del Club Ubrique Oriente. Enseguida nos los van a contar aquí en la sintonía de Radio Ubrique. Y hoy también toca retomar una de nuestras secciones habituales, cara norte. En este caso vamos a hablar con un gaditano que junto a su pareja eh, el año pasado decidió viajar a sudamérica sin billete de vuelta nos va a comentar pues cómo le ha ido o cómo le está yendo porque todavía están inmiscuidos en este proyecto eh, viajero vital como lo quieran eh, denominar y que nosotros pues siempre nos interesa conocer estas experiencias tenemos casi una sección ¿no? de viajes exóticos o dedicados a a viajeros. Eso lo vamos a tratar como decimos en la tarde de hoy. Antes vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. <música>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 Hoy, 40 minutos de la tarde, entramos de lleno en materia y antes de, de comenzar, solo destacar una cosa. Habíamos escuchado esta última cuña publicitaria acerca de la jornada de captación de Lubrico Unión Deportiva. Hoy tendrá lugar eh, la segunda sesión a partir de las 8 de la tarde, recuerden, todos los martes y jueves durante los meses de junio a, a julio. Y también, digamos, aprovechando este enlace con lo que se refiere a Lubrique Unión Deportiva, comentar que mañana va a tener lugar la jornada de clausura de la temporada de todos los equipos base de Lubrique Unión Deportiva. Esa actividad que realizan todos los años, que van a hacer mañana, y que también se va a incluir la celebración del octavo memorial Manuel López Cabrera. Un partido amistoso en el que se van a enfrentar el Ubrique Unión Deportiva, o lo que es lo mismo los jugadores juveniles y cadete frente al conjunto de eh, aspirantes. El partido será a partir de las ocho menos cuarto pero ya decimos, con anterioridad, pues tendrá lugar esa presentación, mejor dicho, esa despedida de la temporada de todos los equipos del Ubrique Unión Deportiva. Recuerden que el último... O se estaba a la espera ya de que el equipo infantil terminara la, la temporada eh, y la cerró eh, oficialmente eh, y competitivamente el pasado sábado con ese partido de vuelta de la liguilla de ascenso o de la fase de ascenso, mejor dicho, a la segunda andaluza. Partido de vuelta que terminó con victoria de los ubriqueños, eh, por derrota, perdón, con derrota de los ubriqueños, victoria del Comarca de Jerez, de los jerezanos, por cero goles a dos. En total, eh, la eliminatoria ha quedado con un 5 a 1 a favor del Comarca de Jerez. Por cierto, que mañana vamos a hablar de ese partido y lo que ha supuesto ya el fin de la temporada para el Ubrique Unión Deportiva e Infantil y esas jornadas de esa jornada de clausura de la temporada de todos los equipos del conjunto Ubriqueño. Vamos a quedarnos en los próximos minutos hablando de una de las actividades que va a tener lugar el fin de semana en concreto Va a ser en el día de mañana viernes Hablamos de la vigésimo quinta carrera escolar nocturna de las nutrias eh, pantaneras Una prueba que tendrá lugar en las pistas de atletismo a partir de las ocho y media de la tarde Vamos a conocer un poco más de esta prueba con uno de los componentes de las nutrias, con Juan María Menacho Juan María Menacho, buenas tardes Parece que no nos eh, funciona eh, Juan María Menacho, buenas tardes Buenas tardes Jesús Sí, ahora ahora parece que sí Te comentaba que mañana llega la 25ª edición de la carrera escolar nocturna con la que organizativamente también cerráis lo que es el curso la temporada 2016-2017 ¿no? ¿Cómo llega esta 25ª edición? Pues como todos los años, con muchas ganas con mucha ganas, mucha ilusión y esperando que sea ...el colofón del año deportivo de las noches pantaletas... ...en cuanto a organización de eventos... ...y esperemos que sea la, la carrera que, que nos llene de satisfacción... ...viendo a muchos, muchos niños, ¿no?... ...porque es la que siempre vienen... ...más cantidad de padres y niños a las pistas... ...debido a que normalmente por esta fecha, ...con esta primavera atípicas que tenemos pues que tengamos una, un buen clima, que que, hay, que se, se esté bien allá abajo y, y pasemos una tarde buenísima. La verdad que está fresca, tan fresco los días, pero pero bueno, esperemos que vaya la gente, que uh -huh. la gente como todos los años. Es la que la carrera que más gente va, que se le dice, más niños. Los uh -huh. niños corren, vamos, digamos aprovechando también como tú <coughs> perdón como tú bien comentas la, la buena climatología la buena temperatura aunque este año estemos eh, en una situación un poco especial no por cierto que también eh, juan maría vais a aprovechar para sacar a relucir en esta prueba lo que es el, el nuevo logotipo del, del club de atletismo nutrias pantanera bueno no nuevo sino el, el logo que habéis sacado para conmemorar el 25 aniversario de, de la carrera popular no Sí, bueno, el logo lo estamos poniendo ya en todos los eventos, todas las cosas que estamos haciendo, en todo lo que es medio de comunicación que, que estamos haciendo y, y cartas, todo. E ese es el, el, es, un, es un logo que estamos haciendo que es temporal, es temporal porque, porque viene a, a eso, a reivindicar que hace 25 años que las nuestras pantaneras están organizando eventos deportivos en Urique. Este año se cumple la 25 carrera eh, escolar, se cumple la 25 de los lo grandes y en nuestra nuestra vamos ...es el, el evento por autonomía de la gran, carrera grande... ...y hace 25 años que estamos haciéndola... ...pero no quiere decir que las Núteas tengan 25 años... ...las mm -hmm. Núteas se fueron constituidas en un estatuto... ...tres o cuatro años antes... ...hemos hecho, y, y, hecho incluso las últimas pruebas de la carrera de San Sebastián... ...las estuvimos organizando nosotros... Y, y este año lo que sí hace los 25 años de nuestra carrera que, que nuestra carrera si sí, es la que haráca las colos este año el, el día veint no sé, si 28, el último el último, día do, el último domingo de octubre cuando termine sí. la hora será la que cierre nuestra, nuestro calendario de competiciones que hacemos nosotros, porque la nocturna lo que hace sí cierra es el ciclo de la carrera de los niños. Uh -huh. que fue la fiesta de primavera la carrera primavera y ahora fue la al va a ser la carrera nocturna cerrar ¿no? uh -huh. lo que es la temporada antes de, de esa de esas vacaciones de, eh, de verano en la que lógicamente se para se para todo quién ha sido el autor ver, del ya. el autor del nuevo logo y, y cuál es vuestra intención con esta iniciativa luego no, pues el, el logo lo ha hecho manuel ramos y es un logo que respeta nuestra nutria nuestra retina de siempre respeta su paraguas Y también, como no, he introducido los 25, el número 25, que nos dice los 25 años. Y lleva, pues claro, como no, también el 25 es un es un trozo de cuero cosido por todo alrededor. Y, y yo creo que es bastante simbólico, ¿no? <ríe> Siempre el cuero y burique puesto en todos los sitios. Y, y así realiza un poco, el, la nutria está un poco como en segundo plano, está en blanco, donde se ve la silueta y, y, y resalta pues la trayectoria. Los 25 años, la piel, burique y todo lo que hemos hecho hasta ahora mismo, ¿no? Mm. Y por eso este año pues, qué menos que sacar un logo especial que es un logo temporal ¿no? el, logo, el logo de la nutria eh, va a perdurar ojalá muchos años y siempre siga igual desde su nacimiento hasta ahora siempre siempre es la misma la llavetina con mm -hmm. su paraguas corriendo pero este año pues lo digo como evento especial pues estamos sacando en todos los todos los medios del veinticin el, el escudo del 25 aniversario mm -hmm. el logotipo el escudo porque ya forma parte digamos de, del club como escudo. Un, un logo eh, ese de la de la nutria con el paraguas que precisamente eh, lo ideaste tú, ¿no? Fuiste tú el, el autor de, de, de lo que es el escudo de las nutrias. Sí, el escudo de la nutria pantanera. Lo hicimos ya hace ya unos cuantos añitos. Ahora este último marca 1993-2018, que el periodo este de los 25 años. Pero cuando creamos la, la nutria pantanera y el nombre, pues, pues te digo, viene mucho antes, ¿no? Y, y sí, pues hicimos el, el escudo de la y, y su paragüita y demás, porque eran eran cosas muy simbólicas de nosotros, hasta el nombre, ¿no? Y, y en aquel entonces, pues, lo bauticé y le puse y le hice este escudito y desde entonces, pues, sigue siendo el emblema de nuestro club, ¿no? Uh -huh. Y yo pues, me siento como padre de la criatura, digamos. Sí, claro. Uh -huh. Juan María, eh, centrados en, en lo que va a ser la carrera de mañana, ¿habéis tenido que darle muchas vueltas al tema de la fecha? Eh, como siempre, tú sabes, fin de curso Como siempre tenemos que estar a Intentar que no coincida con ningún colegio Porque que un colegio nada más De los grandes, o Fernando Gavilán O, o yo qué sé, o Ramón Crosa, te coincida con nosotros Con el fin de siesta, pues ya no Nos parte, este año creo que el Fernando Gavilán No tiene fiesta, no fin de curso y, y eso es lo que intentamos buscar Entonces, colarla por ahí y, y no, no a fin de, de curso como nos pasó un año que lo hicimos después de que los niños habían terminado y la verdad que fue horroroso porque no vino mucha gente porque ya los niños una vez que habían terminado no se enteraban la información parece que no es la misma y ahora pues con el tema este de las papeletas hemos invitado a los pueblos cercanos Grazalema, Benocadio, lengua, eh, El Bosque también están invitados le hemos dado unas papeletitas de estas en todos los colegios Y yo espero que esta fecha elegida sea buena. Lo único que yo siento es la climatología, que no va a ser la, la noche calentita esta que necesitamos todos y, mm. y que queremos, ¿no? Que, que, que sea un ambiente ya más de verano, no, no, no esta primavera. Yo creo que este año hasta el 40 de mayo lo van a trasladar, yo que sea al 50 o no sé sí. cuándo. Mm. Porque hasta el 40 de mayo no te quites el sallo, pues yo creo que no, no se va a cumplir este año, Pues bueno, esperemos que haya muchos niños y la caloce a las pistas de los niños corriendo uh -huh. y los padres animando en las gradas. Bueno, tampoco va a hacer tanto sí. tanto frío eh, y, a, y en algunos casos como en el mío hasta se agradece ¿eh? que no se vengan estas noches <risa> calurosas como Pero como una rebequita, ya está. Claro, como ha ocurrido en <risa> otras sándar, en otras ocasiones, mm, sí. con, con el hecho de que esta carrera pues la habéis adelantada algunas semanas Eh, con lo que habitualmente hacíais con Digamos, por no coincidir con el fin de, de curso de la mayoría de los colegios Y también con el hecho de que La carrera de primavera eh, Se ha retrasado, antes era en enero Ahora en abril, pues tenemos prácticamente En dos meses dos carreras, ¿no? Sí, pero mira, yo creo que no es cierto Porque la de, la de primavera siempre Teníamos el problema de que, que Tenemos, en en, o sea, la de la de enero Que era en honor a nuestro patrón San Sebastián, se dice así siempre pues que lo que pasaba que siempre coincidía con chorizada con yo qué sé, con, con, con cualquier evento del carnaval, con montones de competiciones deportivas, nunca había pista, siempre era un problema. Y pasarla a una fecha un poquito más agradable, ya primavera y demás. Mira, este año ha sido un acierto, ...había una, una participación bastante bastante buena, ¿no? Y yo creo que un acierto. Y bueno, y es que esté cerquita de la otra, pues los niños parece que no se les hace tan larga porque los niños están pensando mucho, "Oye, ¿cuándo es la carrera? ¿Cuándo la carrera?" Pues mira, mira, cerquita, dos meses una de otra. Y los padres también lo tienen más en la cabeza para que vayan. Es como una cosa que nos ayuda un poquito a que, a que vaya más gente, ¿no? Mm. creo que está acertado el tema. Otra, otra cosa, Juan María, que nos comentabas ah. ahora. Ahora el tema de la promoción en los colegios. Recuerdo que ha habido años en los que eh, habéis llevado incluso la mascota a los colegios para, para promocionar la, la prueba. Entiendo que ya en los colegios de Ubrique, pues casi que, que no hace ni falta, ¿no? Ya tienen grabada en la cabeza que es la fecha de las nutrias, pero... Me comentas que don habéis decidido extenderlo ya a los colegios de las localidades vecinas. Claro, date cuenta que el deporte del atletismo cada vez va más también como todos los deportes gracias a Dios, la gente está practicando más deporte y los críos, ya hay muchos niños que están compitiendo aquí en Ubrique, los de las escuelas municipales están corriendo por todos los sitios. Y, y hay niños también en el bosque y demás eh, por lo menos que la información les llegue por lo menos que sepan que están invitados vendrán o no vendrán pero yo sé que los niños hoy día tienen entre fútbol, baloncesto, tenis, padres, yo qué sé pero por lo menos la invitación la tienen y eh, contamos con los niños de todos los pueblos que estén al lado porque capacidad tenemos en las pistas, en las gradas también ...y yo creo que para pasar un día bueno... ...pues se le invita a los pueblos cercanos... ...que la mayoría de esos críos luego vienen a los institutos Durique... ...pues qué menos que invitarlos también cuando pequeños... ...a que vayan conociendo también el tema del deporte aquí ¿no?... ...porque luego terminarán todos en los institutos como ya te digo. ¿Y para mañana entonces qué tenéis preparados para, para los pequeños? Para los pequeños pues tenemos como siempre... ...tenemos la, la camiseta conmemorativa... ...una camiseta muy bonita que le vamos a regalar a cada uno... Que es muy chula, porque no es una camiseta como la de algodón que en cuatro años tiene una ya más técnica más bonita eh, la la pudieron ver en la sexta primerovera alguno pedimos también tienen su medalla para todos los participantes, obviamente los tres primeros tienen oro bronce y plata o plata y bronce perdón y luego tendrán el sorteo como todos los años un sorteo bastante bueno con con balones de fútbol de de baloncesto también habrá camisetas y cosas así. Y, como no una bicicleta una mm. bicicleta gentileza de sun bike quesambique que no que, que, que entre él y nosotros pues la compramos a un precio simbólico de más para poder para poder sufragar los gastos y poder rifarla. la y ese es el colofón de, de la carrera no que, que van allí los niños y y, y con su número de rosa pueden entrar en ese sorteo y pueden tener la, la suerte de que les toque la bici o cualquiera de las prendas que están que vamos a poner en, mm. en digamos también que creo que este año um, pactas guapa nos va a dar una bolsa de pattas a cada niño que participe también uh -huh. solo que Me se van a de... sí, sí, sí. lo que se van a llevar solo por, por participar y, y, el, y ese premio sí. gordo que es el sorteo de una, de una bicicleta por gentileza de FLR bikes y, y bueno pues <coughs> ya saben que todo ello solo por, por participar, hombre la medalla de oro, plata y bronce ya dependerá de lo que de haga el, el, el niño en la, en la carrera recordemos si te parece bien las edades que pueden participar y también eh, pues eh, que si en una categoría hay muchos niños eh, pues eh, como habéis hecho ya en, la, en estas últimas ediciones sobre todo en las más pequeñitas hacéis varias carreras de la misma edad no efectivamente, tenemos... Tenemos son eh, si no recuerdo mal son ocho categorías, son pañal, lo nacido en 2014, pitufo 2013, los benjamines son nacidos del 2011-2012, prebenjamines los 2009-2010, aledín 2007-2008, infantil 2005-2006, los carretas son 2003-2004 y juveniles 2001-2009, es decir, desde el 2001 desde el 2001 hasta el 2014 todos los niños que nacen, que han nacido en esa fecha pueden ...hacer la, la carrera... ...no tienen que escribirse... ...solamente tienen que estar en las pistas... ...estar atentos a la megafonía ...y en el momento que se les va nombrando... ...por, por años de nacimiento... ...van saliendo cada uno en, en su categoría... ...yo creo que antes... ...lo que tú le había dicho del regalo... ...tanto regalo y demás... Mmm, ...yo creo que una medalla cuando pequeñito... ...que tú la ganes en una carrera... ...el día mañana... ...esa medalla la vas a tener colgada en tu mueble... ...y te va a recordar uh -huh. que corriste y tal y cual hace que practicatique algún deporte yo creo que sí que un, eh, lleva muchos años haciéndolo y la verdad es que nos da mucha alegría estamos viendo niños por todos los sitios corriendo por ahí y y, y, y, todo la, y todo lo que adultos que están ahora corriendo que vienen siendo digamos el fruto de las carreras estas de, de los niños ¿no? la medalla y la camiseta porque qué niño en Ubrique no tiene una camiseta de las nutrias no no ves por ahí en verano con las camiseta manga cortas lo los ve todos los lados los críos con las camisetas de las nutrias yo creo que es una buena una buena semilla la que plantamos hace un montón de años y hay mucha gente haciendo deporte gracias a, a por lo menos el, el, el pasito que dieron con nosotros ¿no? mm -hmm. y eso les va a hacer correr el día el día de mañana sí porque porque da, date cuenta que ese primer paso esa primera medalla a muchos les motiva a continuar no prueban sí. le va bien le gusta y, y le da por continuar y al final pues mira eh, lo convierten haciendo es que... lo terminan convirtiendo 100, eh, en un hábito que muchos niños no practican deporte o no hacen deporte... ...porque no saben si lo han practicado o no... ...pero así le damos la opción de que lo prueben... Sí. ...y algunos lo prueban... ...y se dan cuenta de que pueden ser bastante buenos... ...y tenemos aquí una cantera ahora mismo... ...que tenemos otros críos que son súper explosivos... ...están ganando en toda la provincia de Cádiz... ...en todo lo que hacen... ...y es una lástima, hay otros críos que no están compitiendo... ...pero que podrían estar compitiendo... ...porque son muy buenos, ¿no?... ...y ahí estamos, sacando poquito a poquito que que los niños se enteren... Que, ...y que practiquen deporte... ...sobre todo en lo nuestro era eso intentar que, lo, que, que, el, que cuando corríamos los nutrias, que nos daba vergüenza, que escondíamos los chándalos y todo ahí en el, en, el ma, en el matadero para dar la vuelta al pantano, hace ya veintitantos años, pues que esa vergüenza no la a nadie. Y ahora lo ves que van corriendo por las calles todo el mundo y va todo. Y yo creo que esas semillitas que plantamos, ya te digo, frutos ha dado. Y contentos estamos, claro. ¿sí? Bueno, pues sí. eh, el tema de las inscripciones eh, se realizan directamente en las pistas de Aletim un poco antes de la prueba, ¿no? No, no, no, hay que hacer inscripciones. Los niños simplemente están en grada y nosotros por megafonía vamos llamándolos. Llamamos el año de nacimiento, decimos la categoría. Por ejemplo, en el caso de Pedro niños nacidos en el 2011-2012. Primero llamamos a las niñas y luego llamamos a los niños. Van bajando, se le pone su dorsal y a partir de ahí ya, ya, ya se es la inscripción. Fíjate que es fácil. Se le toma nota a los 10 primeros para que luego bajen y se le, ha, se le nombra por megafonía para recoger la medalla a los 10 primeros, digamos, los demás ya se le dan su premio y demás, y los 10 primeros esperan hasta que el, la entrega de premios que le damos, que le, bajan con los padres, echan la foto y ya le entregamos la, la, la, la medalla a todo el mundo y demás, uh -huh. las autoridades que haya o quien sea. Uh -huh. Y también recordamos para, para los padres, sobre todo, que vas a tener servicios de Ambigu, Eh, eh, durante la prueba, pues para facilitar que también de alguna manera u otra se, se pueda cenar directamente allí, no una cena copiosa, la decimos vaya a poner montadito y, y cosas así, ¿no? Sí, montadito, las bolitas de patata, lo típico. Es muy importante eso que acaba de decir y gracias por recordármelo porque el ambigüe es una parte muy importante dentro de nuestra carrera. Nosotros para poder sufragar gastos necesitamos por fuerza ese bar. Ese bar que vamos a vendernos los refrescos y, tal, y las patatas y los, los bollitos con su montadito, porque gracias a ese dinero pues nos hace que podamos seguir pagando camisetas y demás, y toda la historia. ¿Qué ocurre? Que hace ahora a las ocho y media, a las nueve, a las nueve media, los niños tienen hambre, y los padres también, y tomarse un aperitivo allí con un filetito montadito, que, que la verdad es que huelan, y, y nos hace a nosotros pues, pues nos hace que, que podamos recaudar algo, que lo, lo que hacemos únicamente es reinvertirlos en la próxima, y que... Y, voy a intentar que salga siempre lo mejor posible. O sea, que todo el dinero que se reconda allí va directamente por pues, el pues, fomento a través de lo mismo, ¿no? Uh -huh. Y a esa hora, pues, lo que pega eso es que los niños se comen el filetito, refresquito, cosita de patata, y, y para ello estar allí nuestro amigo Lueñarango en cocina, estarán todos preparándolo, y está todo preparado más que para que mañana pues pues todo el mundo pueda... Pues disfruta un poquito de la carrera y, y un poquito de, de tertulia con los amigos tomando el aperitivo uh -huh. Juan María, eh, ¿quiénes colaboran con vosotros para que esta carrera sea una realidad? Pues bien, como siempre el Patronato Municipal de Deporte, Ayuntamiento de Urique, ¿no? Y luego las nutrias las nutrias son los que estamos muy más volcados que ocurre? Que hay gente también, como está eh, mmm, Yoli con la agencia de viaje Tourmalet, eh, que nos aporta balones también, nos compra cositas así eh, que también nos ayuda También está Luis con Polideporte, no me acuerdo si es Polideporte como es la empresa. También nos hace un descuento con las prendas que compramos o nos regala prendas para, para el sorteo. Y no quiero olvidarme de nadie más, pero para esta carrera creo que son estos tres los más importantes, ¿no? Los que, los que tengo que nombrar. Uh -huh. Y ya para, para ir despidiéndonos, ¿por qué recomiendas que los niños participen en esta prueba, Juan María? Porque se lo van a pasar a pipa, los padres van a disfrutar y vamos a pasárnoslo todo muy bien. Pero sobre todo por eso no porque eh, ellos ya se lo pasan bien los niños esa tarde es genial, las gradas van a estar allí a reventar casi seguro como viene siendo habitual vamos a intentar desde desde megafonía personal para que se lo pasen bien, bien van a practicar deporte el día de mañana y sobre todo yo que sé la tarde que vamos a pasar salir hace cuatro años, una tarde estupenda quiero decirte una cosa que hemos invitado este año especialmente a dos equipos de Ubrique que son el Cabo Cadete y el Cabo Infantil Mm -hmm. van a venir y, y van a venir con sus equipaciones y van a hacer una, una pequeña vuelta de honor también muy invitados especialmente porque han ganado las ligas tienen dos equipos, han ganado las ligas provinciales dos equipos, do, dos ligas bastante competitivas mm -hmm. con dos grupos cada uno y han ganado a los dos grupos, digamos porque luego hay una Final Four y son unos críos que llevan trabajando desde pequeñitos en el deporte, en Uribe, desde categorías también desde prácticamente pitufo pre desde que estaban votando el balón y ahora son ya unos hombres, los cadetes en este caso y los, y los infantiles y con dos piezas entrenadores que tenemos los de categoría yo qué sé, regional y bueno y en este caso Juan Juan Luis también nacional, que son dos cracks y yo me gusta pues me gustaría yo qué sé, bueno, nos gustaría a nosotros la lucha que vendrán y van a venir a, a dar una vuelta de honor o a correr también entre los demás y le haremos una una especie de de de mención especial por megafonía, ¿no? Porque se merecen, ¿no? mm. vamos a hacer una pequeña invitación hacia ellos, ¿no? Mm -hmm. Bueno, pues ya saben que tras esta prueba, ya por fin organizativamente llega esas vacaciones, aunque sabemos que es nada, nada más terminar esta, ya le estáis dando vuelta a la próxima, que será, como comentabas al principio de esta entrevista, el último domingo de octubre, que va a tener lugar la 25 edición de la Carrera Popular Nutrias Pantaneras, que habéis preparado algo especial o estabais trabajando en algo especial, y no sé si nos puedes adelantar algo, Juan María. La verdad que sí, que nos estamos volcando este año. Son 25 años, eh, nuestra carrera fue de las primeras o de las poquitas que había y luego salía a otro mundo a poner carreras, que hay carreras en todos los pueblos, hay carreras en todos los sitios y en las mismas fechas y demás, y unas más importantes y otras menos. Y este año, por el hecho de ser los 25 años, pues estamos dando una fuerza especial. No vamos a dar prendas especiales a los 500 participantes que, que se inscriban, le vamos a dar un trofeo con una nutria que está va a salir chulísima, con su pie de, de piedra también a cada participante que corra. Creo que hay un cortaviento, no sé si es cortaviento chubasquero, uh -huh. lo que le vamos a dar a cada participante. Va va, va, va a haber mucha mucha mucha sorpresa este año en los 25 años. Claro está, con siempre con una con un tope de, de, de, de corredores de de 500, más de 500 no, no podemos aceptar porque sabe la peculiaridad que tiene nuestro pueblo en las calles, que aquel año que corrieron un 700 y pico que entraron en meta, aquello fue un caos. Uh -huh. Y no sé, no cabía nadie ni corriendo, era la Avenida España, la primera parte no, no había gente ni corriendo, eran andando. No cabíamos tanta gente, ¿no? Uh -huh. Pero 500 sí, 500 y es un reto para retomar un poco lo que nos refuerza... a seguir trabajando por el, por la carrera que son 25 años. Y sobre todo, para que no decaiga nunca no que, que habido años que habido menos gente y demás, porque yo le digo porque ahora todo el mundo corre gracias a Dios y todo el mundo quiere ir a muchas pruebas, y ese mismo día pues nos han puesto varias pruebas también bastante interesantes y buenas cerca nuestra, pero nosotros queremos, queremos reivindicar que esa las fecha que pusimos que nadie tenía en una fecha que siempre fuese la misma, que era el último domingo de octubre, el día que cambian la hora mm -hmm. para que ninguna prueba se se, se metiera donde, donde estaba esa fecha, ¿no? Y, desgraciadamente, pues había otras pruebas que se han puesto, y claro, la gente, como, como libres que son, pueden elegir y dice a otras. Pero nosotros vamos a trabajar fuerte y duro para que este año la carrera de las nutrias, los 500, los cumplamos, y yo te digo, va a ser una carrera que la gente se lo va a pasar bien y, y va a ser inolvidable por la cantidad de premios y la cantidad de sorpresas que vamos a tener la, en la carrera. Mm. Juan María se especuló eh, hace tiempo con, con la posibilidad de, de alargar el recorrido para esta 25 quinta edición, de cambiar cambiarlo, ¿qué, ¿qué va a pasar a la final? ¿Se va a mantener? No, lo que queremos hacer es volver a tomar una, una parte del recorrido antiguo que entraba por la pilita de la esperanza por la calle, no me acuerdo de las calles como son los nombres uh -huh. y salía luego a la calle de los amarillos y, y la resta de donde está el, el bueno, ya no solo el amarillo uh -huh. la parada de autobuses sí, sí. y volver otra vez hacia la carretera a, hacia Carlos Cano, hacia arriba uh -huh. y estamos ahí estamos ahí eh nuestro director de carrera que en este caso es Fidel Eh, ...es el que está trabajando en ese aspecto... ...de, de si se va a cambiar ¿no?... Con, ...con los naranjos... ...y bueno, son todas las estrellas... ...están pensando y viendo a ver cómo lo vamos a hacer... Eh, ...retomar la más larga no... ...porque aquí nos pisamos... ...aquí hagamos lo que hagamos... ...llevamos muchos años estudiándola... ...y, y es un bucle... y para, ...no tenemos tal, tanta cantidad de terreno... ...como para que el primero no coja el último... ...entonces... ...antiguamente se daba la vuelta al pantano y demás pero lo quitamos porque ir a las pistas también, porque no es lo mismo llevar a la gente a las pistas, mm. la gente está aquí y la gente lo que está premiando mucho, la gente que viene de fuera es que toda la gente está en la calle volcada. Si nos llevamos la carrera, salida y meta en las pistas, lo que estamos haciendo es quitarnos un montón de público de encima, porque no todo el mundo va a bajar. Aquí, al sentirse dentro del pueblo cascurbano, pues la gente se siente cómplice rápido porque no puede hacer nada durante una hora y quiera que no están ahí, ¿no? Y, y nos ven y ven de todo... Y la gente agradece muchísimo el ambiente y la cantidad de gente que se, que se vuelca en las calles con los corredores. Pues nada, pues habrá que esperar hasta hasta octubre para esa carrera popular, al menos nos has puesto los dientes largos, pero lo importante llega mañana, ya decimos, la 25ª edición de la carrera escolar nocturna de la industrias pantaneras, que ahí es donde empieza todo, y será, como decimos, mañana a partir de las 8 y media eh Juan María, pues nada agradecerte que nos hayas puesto al día, que nos hayas informado sobre la prueba de mañana y nada, que se divirtáis, que tengáis suerte con la temperatura, esperemos que no haga mucho fresquillo y que disfrutéis de una buena tarde, ¿vale? Eso, y que no falte ni un ni un nenadito de estos que haya uh -huh. nacido entre el 2001 y el 2014 uh -huh. en el pueblo sin enterarse por lo menos sin enterarse y que bajen que bajen, que se lo van a pasar bien y los uh -huh. padres igual, ¿eh? padres, abuelos, tíos, que ya lo saben de un año para otro es una fiesta es la fiesta del, del atletismo y Y una noche encantadora que vamos a pasar Allí lo esperamos a tu mente. Pues nada, muchas gracias, un abrazo Juan María Un abrazo Jesús, muchas Hasta gracias por, por vuestra información Venga Seis y siete minutos de la tarde está la sintonía que nos anuncia, eh, una vez al mes al menos, eh, que llega a Cana Norte y de nuevo pues de la mano de nuestro compañero Juan Barea. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú qué tal? Eh, hoy un día en el que vamos a tratar un par de asuntos. El primero pues en, lo, en el que se va a centrar el programa de hoy. De nuevo volvemos a nuestra, digamos, eh, facción más viajera ¿no? eh, mm. en, en el programa de hoy y después también tenemos que hablar de una prueba que va a poner en marcha el club que al que pertenece ubrique orienta destinado a los más a los más pequeños y mm. con una clara vocación de fomento <ríe> de la lectura ¿no? sí la verdad que eh, <ríe> hombre ahora nuestro eh, estado ha cambiado y la verdad que vemos que hay cosas que les gustan a los niños siempre y cuando se se les den no y a las familias también hay veces las que es difícil movilizar a, mmm, con actividades, pero hay otras en las que eh, nada no tiene nada más que sacarlas para ver la aprobación que tiene. ¿no? Como ya te digo, que, que luego te contaré que, que ha sido en este caso. ¿no? Todo ha surgido de una idea que llevábamos tiempo mascando y lo comentamos y, y la verdad que está teniendo muchísima aceptación. ¿no? Mm. Seguida vamos a estar con ello, pero bueno, el tiempo es oro, vamos a aprovecharlo mm. y en este caso um, vamos a, a hablar hoy de viajes. Y en este caso, eh, pues nos vas a presentar a un gaditano, Antonio mm. García Moreno. ¿Quién es Antonio García Moreno? Cuéntanos un poco de él. Bueno, <ríe> Antonito es alguien a quien conozco por medio de la orientación y que pues estuve... Eh, la suerte de conocerlo más porque empezó a contarme eh, cuáles eran sus propósitos en los próximos años. Entonces eh, empezó a contarme que acababa de estudiar ¿no? y pues sus mm, máximas intenciones pues eran irse a viajar con un, un viaje solo de ida. Eh, me impactó, ¿no?, porque parece que siempre aprendemos de las personas mayores, pero qué va, este es un chico de... en aquel entonces tendría 24, 25 años y con la determinación con la que hablaban, pues, eh, me llegó mucho, hablaba con la madre, decía, ¿cómo puede ser que tenga tanta determinación? Pero la verdad es que lo tenía muy claro, sabía lo que quería y, y en ello está, ¿no?, haciendo, pues, su sueño una realidad y disfrutándolo. El año pasado pues volaron, tuvimos más contacto por eso, porque viajaban a Brasil, entonces estuvimos diciéndole qué zonas podían estar para estar más seguros y luego conocer eh, todo lo variopinto que es Brasil. Eh, volaron a Río de Janeiro, de ahí estuvieron en Paraguay. Antonio pues eh, optó a venir a una beca a Canadá para seguir aprendiendo y seguir también eh, proporcionándose los grandes placeres que que da conocer a gente y conocer cultura y, y nada pues dejó a su chica por paraguay su chica ha seguido viajando por uruguay argentina chile y ahora pues está en perú esperando a antonito que en, en breve se va para allá para seguir el viaje que comenzaron ha un año está la música ¿no? que no no eh puedes el Bueno, pues eh, con esta presentación vamos a hablar con Antonio García Moreno, que está al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Lo primero de todo... Eh... La presentación de esta historia, tal como nos la contaba Juan y lo que nosotros siempre le preguntamos a, a la gente que se embarca en, en proyectos como estos, ¿qué es un motivo a, a, en su día dejarlo todo eh, e irse a recorrer Sudamérica? ¿Era algo a lo que ya le estabais dando vuelta durante mucho tiempo o que surgió en poco, eh, en poco tiempo? Sí, bueno, pues principalmente las ganas de, de comerse el mundo, ¿no? de, de descubrir lo que hay fuera del lugar donde vivimos. ...y bueno, como ya habíamos hecho muchos viajes de mochileros... ...pues a la India, Marruecos, a Oriente Medio y demás... ...queríamos eh, tener la sensación de estar viajando... ...pero sin la presión de que llegue la fecha del billete de vuelta, ¿no? Mm. Entonces decidimos eh, ahorrar durante un tiempo... ...y emprender un viaje por Latinoamérica... Eh, ...donde no tuviéramos la presión de, del tiempo... ...sino dejarnos llevar, que el viaje nos fuese guiando conociendo personas y, y ya está, y así fue, la verdad que, que, bueno, lo pudimos conseguir y hace más de un año que empezamos el viaje y, bueno, siempre estamos abiertos a todo, entonces, al final el destino nos fue llevando a cada uno por, por un sitio, ¿no?, bastante inesperado. Porque aquí en España lleváis una vida totalmente normal, ¿no? Normal me sí. refiero siempre Ajá. dentro de los cánones ¿no? Que, no, que nos impone la sociedad, ¿no? Sí, bueno, nosotros terminamos de estudiar y hasta ahí, pues, no sé, una vida bastante <risa> normal. <risa> eh, pero sí que ya teníamos el gusanillo de, de viajar, porque cuando empezamos, cuando nos fuimos de Erasmus, ya comprendimos todo lo que te da viajar, conocer nuevas culturas, nuevas personas. Eh, entonces, ese gusanillo ya lo teníamos dentro y, y no paramos de viajar desde que empezamos a, a estudiar. Pero sí que queríamos eso, cambiar un poco la forma de viajar. Y, y la verdad que que bueno ha sido súper o sea la recompensa ha sido enorme, no se puede uh -huh. explicar con palabras, porque la todo lo que hemos vivido y que vamos a seguir viviendo eh, es increíble claro lo importante es lo que tú comentas no que que se viaja como sin billete de vuelta. Y, y aunque supongo que vuestra familia estaba estaba acostumbrada a que a eso a que, que fuerais un poco inquietos en ese sentido cómo se tomaron lo de el, el viaje sin mill de vuelta pues bueno la verdad que, sí. que bien ¿no? una familia que, que nos apoya bastante en todo lo que hacemos y hombre no es fácil ¿no? por la parte de la familia no va a lo mejor entender que, que alguien se va a ir y no sabe cuándo va a volver pero viendo que que nosotros somos felices, por pues la verdad que, que nos apoyan mucho y aún así, bueno, nuestra forma de viajar también es un poco particular porque nosotros viajamos al mínimo coste. Entonces, mm. en todos los meses que hemos estado en Sudamérica, pues hemos viajado en autostop, hemos dormido eh, en la calle con nuestra tienda de campaña. Muchas veces la gente nos invitaba a comer o nos veía que estábamos en la calle y nos invitaba a sus casas. Entonces intentamos siempre gastar lo menos posible, eh, no porque no tengamos el dinero, que bueno... Mmm, sí que contamos con, con un buen colchón, pero principalmente porque hemos descubierto que esa forma de viajar nos acerca mucho más a la gente y el aprendizaje es enorme. Entonces, eh, aún así, las familias sabiendo lo, lo que hacemos, nos sigue apoyando mucho y, bueno, echándonos de menos, pero, bueno, ven que le sacamos partido a, a las cosas, entonces contento. Antonio, el domingo nos vemos. Mira, eh, sí. la verdad que cuando hablaba contigo siempre me, me iba a tu madre y le preguntaba ¿pero cómo? ¿sabes? Porque eso de viajar sin, sin fecha de vuelta y, y tu madre vivía el viaje con la misma ilusión que tú no era como si su vida le hubiese dado una segunda oportunidad de reencarnarse en ti ¿no? uh -huh. Sí, eh, la verdad que yo me siento muy afortunado porque mis padres no han tenido la oportunidad de viajar mucho y es algo que les encanta Entonces, al estar yo viajando y conociendo todo, siempre los trato de compartir, no solo con ellos, sino con todo el mundo. De hecho, tenemos una página de Seguro donde escribimos todas nuestras experiencias y ellos lo viven muchísimo, les encanta. Entonces, por esa parte, pues, también contento aunque ellos no lo puedan estar viviendo en primera persona, pero eh, de alguna forma también lo pueden vivir, ¿no? Sí. Hmm. Ahora que has hablado de página de Facebook, Antonio, eh, es verdad que es difícil encontrar las peripecias que estáis llevando a cabo porque solo lo publicáis en Facebook, no tenéis ninguna web, ningún blog, nada, ¿no? No, solo lo escribimos en, la, en una página de Facebook que se llama Días por Allí Todos Juntos y sí, la idea en un principio surgió para tener a los familiares un poco informados, mm. pero bueno, ha ido creciendo bastante. Eh, y, y bueno, vamos haciendo de vez en cuando reportajes, que algunos nos han, hemos publicado en diferentes eh, medios, en, la, en otras radios también hemos salido y cada vez nos va conociendo más gente y, y bueno, a nosotros no, nos hace ilusión ¿no? que, que la gente se siente identificada con lo que hacemos, ¿no? con esa forma humilde de, de viajar, pero de momento solo tenemos eso y estamos bastante a gustar vuestro primer periplo por Sudamérica, Antonio, os llegó a Brasil. ¿Qué tal Brasil? ¿Cuál es la cuál es la experiencia? Pues Brasil es un país espectacular, para mí de los mejores países que se puede conocer, principalmente porque se tiene muchos prejuicios acerca de él, ¿no? Se cree que va a ser muy peligroso, muy inseguro, ¿no? Por todas las noticias que vemos hoy en día y bueno, es una realidad que ahí está, yo no lo voy a negar pero sí que es verdad que la parte bonita no sale. su gente sus paisajes, eh, la, la forma de vivir que hay allí, eso no sale en ningún sitio y es precioso, ¿no? Nosotros, ya te digo, hemos hecho más de 8.000 kilómetros en Brasil, eh, hemos conocido a gente de todo tipo que nos ha ayudado o sea, gente que nos ha metido en su casa, que nos ha dado de comer, que incluso gente que nos quería dar dinero por estar en la calle, nosotros hemos dicho que no, que no hacemos eso por dinero. Entonces nos ha cambiado la visión totalmente de, del Brasil inseguro, que claro, hay que tomar las precauciones, no es lo mismo que a lo mejor puede ser Europa, pero bueno, nosotros en los tres meses que hemos estado para ahí todos los kilómetros que hemos hecho, no nos ha pasado nada, la gente al contrario, la mayoría de la gente... Es humilde, es muy buena, ganas de ayudar, ganas también, mucha curiosidad, ¿no? Por saber qué estamos haciendo nosotros ahí con la mochila. Y, y bueno, ya a nivel de, de viaje, o sea, de paisaje y todo, es espectacular. una playa increíble sí. una montaña o sea, tiene todo. O sea, tiene todo lo que un viajero quisiera encontrar. Uh -huh. mm -hmm. el tema de, de la seguridad no es exclusivo digamos de, de Brasil, porque nos llega a la información que nos llega a Europa muchas veces de Sudamérica es que es un continente inestable pobre inseguro realmente es así ¿Es tan exagerado como, como, lo, como nos los venden aquí o no eh, según mi punto de vista no es tan exagerados eh, es, es una realidad que existe yo no, no digo que no, pero eh, es que hay muchas más cosas entonces Eh, sí, yo he estado por Paraguay y también he estado en México, por el, eh, por el sur, que se supone que es más conflictivo. Y siempre hay que ir con, con precaución. Uh -huh. Algo puede pasar, pero eh, si tú mmm, sigues, eh, el, te ríes por el sentido común, preguntando a la gente de, lo, de los sitios, no tiene por qué pasar absolutamente nada. Eh, entonces, bueno, eh, yo mi opinión es que hay mucho más que ganar que, que perder. Uh -huh. Entonces, mmm, bueno... Eh, esas son las noticias que nos llegan evidentemente eso existe pero no no es tan exagerado como en un principio puede parecer digamos que no es lo único claro nos llega sí. cuando siempre te llega noticias negativas tienden a, a hacerte una imagen ¿no? de, de un sitio bastante negativo y es lo que tú comentas eso existir existe igual que puede existir de, también en algunos países de europa pero lo bueno lo compensa ¿no? Sí, totalmente vamos es que lo Eh, hace la pena, bueno, merece la pena ir porque es que, ya te digo, aunque es incluso, hasta lo, estando en los mismos países, eh, la imagen que se tiene de, del mismo país, de los propios medios de comunicación de los países, es bastante negativa, mm -hmm. el propio país, era algo que a mí me sorprendía, en Brasil en la televisión se ve mucha violencia, muchos eh, muchos mucho secuestros, muchas violaciones, bueno, cosas horribles en la televisión, eh, y la gente también vive un poco con ese miedo, pero después el eh, vives y te das cuenta que la gente es normal la mayoría de la gente lo que quiere es vivir su vida eh, tranquilamente y feliz entonces, eh, claro ¿por qué hay esas noticias? pues pues no lo sé si habrá algunos intereses ahí detrás pero eh, bueno, mi experiencia me dice que, que no es tanto mm, o sea, no, no es para tanto el, el, la bola que se le da a ese asunto y bueno no te, no te lo voy a negar porque sí que hay que tener Eh, precaución, pero es que no es para tanto ni mucho menos. Antonio, cuando uno viaja sin billete de regreso y, y no sé, encuentra un sitio en el que se encuentra muy bien, que está súper cómodo ¿cómo decide seguir el viaje? Eh, ¿qué es lo que le incita a decir, bueno vamos a dejar esto atrás y seguimos? porque a lo mejor lo próximo que viene puede ser más sorprendente o menos y entonces no sé, a lo mm. mejor uno se arrepiente de haber dejado lo que, por, sí. do, por, lo, por lo que ha marchado ¿no? sí bueno eso es lo bueno de no tener la, el límite de que llega tu fecha ya de, de fin del viaje hemos encontrado sitios en los que nos hemos encontrado muy a gusto y entonces hemos podido decir, hemos podido quedarnos allí más tiempo eh, de hecho bueno cuando inés se quedó sola en sudamérica eh, encontró varios sitios en los que estuvo dos incluso tres meses Porque se sentía tan a gusto y que contaba tanto en ese lugar que, que no veía la forma de dejarlo. Entonces, bueno, lo que siempre nos motiva a seguir es eh, el, bueno, el motivo del principio, ¿no? La gana de descubrir todo lo nuevo. Entonces, bueno, te vas con un poco de pena, pero sabes que, que no va a ser la última mm -hmm. vez que vas a ir al sitio. Que siempre hay la opción de volver mm -hmm. y... Y nada, o sea, nos acostumbramos mucho a la despedida, pero también a los nuevos reencuentros, mm. que es, es, es lo bonito, ¿no? Estamos todo el rato diciendo adiós, pero también diciendo hola a cosas nuevas, que es lo que, sí. es lo que nos gusta. Después de Brasil viene Paraguay, ¿no, Antonio? me comentabas que estuvisteis sí. un mes en, en, en un centro escolar, ¿no? Sí, en, en Paraguay contactamos con un, con un colegio internado que está en el desierto del Chaco, una de las partes más, más pobres de, del país. Y, bueno, fue una experiencia muy bonita porque, bueno, yo soy profesor y, mm. y tenía ganas también de ver un poco cómo, cómo era aquello, ¿no? Cómo se trabaja la educación allí y, y bueno, eh, allí la verdad es que los medios con los que contaban eran bastante precarios y tuve la opción de, bueno, los dos, Inés y yo tuvimos la opción de ayudar bastante, contaron con nosotros, nos incluyeron en el, en el equipo de, de profesores, trabajamos con los niños en lo que cada uno podíamos y bueno la ilusión con la que, que la ilusión que se ve a los niños eh, de allí eso no, no tiene palabras, no son gente que tiene tan poco que cualquier cosa lo valora muchísimo. Entonces, claro, eso te recompensa de una forma inexplicable, ¿no? Y sí, ojalá podamos volver. La verdad que a mí me encantaría volver ahí. Estoy planificando cómo adaptar la ruta para pasar otra vez por allí Paraguay y volver encontrarme con ese grupo de profesores y, y los niños, sobre todo. Oye, Antonio, eh, nos comentaba Juan que en un momento dado de, de, del viaje eh, decidiste volver, bueno, volver, en este caso eh, ir hasta Canadá porque tenías ahí una, una beca de estudios o no, no, sí. no, me, no me quedó muy claro y tuviste digamos que, que ese proyecto que, que habías eh, planeado junto a inés en este caso tu, tuviste que tomarte un descanso y aprovechar otra otra oportunidad fue duro eh, el hecho de, de separado a mitad de este viaje sí fue duro fue sobre todo porque fue una cosa inesperada eh, al final cuando estás tan abierto a todo... Eh, todo puede ocurrir ¿no? entonces eso fue una beca que surgió de formación de profesores en Canadá, bastante eh, importante y bueno, una oportunidad que no se podía dejar pasar, entonces cuando la conseguí pues se planteó el dilema, la verdad que tampoco fue un dilema muy grande, lo dos teníamos claro que teníamos que seguir nuestro, <risa> nuestro camino, entonces bueno yo estuve en Canadá 8 meses siguiendo mi formación como profesor Y ella siguió viajando. Hombre, el mayor cambio fue para ella, ¿no? Que tuvo que quedarse ocho meses viajando sola. Pero, bueno, si hay algo que, que admire de ella es el valor que tiene, ¿no? Para realizar ese tipo de cosas y en ningún momento que de parar el viaje ni, ni cambiarlo. Ella siguió adelante, sola, con su mochila, recorriendo el continente. Y, bueno, o sea, las cosas que me contaba también era increíble Viajar solo cambia mucho, de viajar en pareja, entonces... Eso te hace abrirte mucho más a la gente que hay a tu alrededor, ha conocido gente maravillosa, eh, que le han ayudado pues de una forma espectacular, ¿no? que no te puedes imaginar que alguien pueda llegar a volcarse tanto contigo. Y bueno, lo que se ha llevado es súper positivo. Ha estado eh, casi 10 meses sola, se ha recorrido cuatro países de Sudamérica, siendo mujer, haciendo autostop y con la tienda de campaña. Y, y ahora en Perú y sigue con la misma ilusión. O sea, que si eso no es tan mirar, ya <ríe> uh -huh. no sé qué lo será. Oh, ¿En esos diez, me diez meses has tenido la oportunidad de, digamos, de verla, de viajar desde Canadá hasta allí, a, eh, al lugar no. donde se encontrara No, llevamos diez meses sin vernos, porque yo uh -huh. he en una beca allí, pues bastante centrado en, en Canadá, y ella ha estado con, con su viaje, entonces... Eh, no ha sido posible vernos pero bueno aunque estuviéramos separados Los dos sabíamos que nos íbamos a encontrar y que estábamos cerca realmente yo uh -huh. la sentía ella eh, siempre cerca cerca de mí igual que, que yo estaba siempre cerca cerca de ella Entonces no, ahora ya dentro de poco no nos unimos otra vez uh -huh. has viajado tú a través de ella pero claro eh, como tú dices dentro de poco se vas a, a reencontrar y te vas a encontrar una iner diferente a la que dejaste no pues sí en, pues seguramente igual que ella se encuentra un Antonio claro. un poco diferente un dominio del francés que no veas <ríe> pero no la verdad es que los dos somos unas personas muy muy fuertes ella también muy independiente muy valiente entonces lo esencial va a seguir estando ahí y ya pues está la historia que me tendrá que contar que nos llevaremos una semana para cada uno o más, para cada uno contarnos todas las historias que, que hemos vivido. A la hora de visitar eh, los países, ¿qué, ¿qué criterios seguís? ¿Qué, qué zonas visitáis? ¿Buscáis, digamos, eh, los, los caminos eh, menos trillados o, o, o, o intentáis evitar las zonas más turísticas? Mm, sí, bueno, en un principio nosotros nos queríamos mover por los sitios más interesantes a nivel turístico, pero después descubrimos que eso era lo que menos nos aportaba porque el valor humano es el, es el gran valor de, de este viaje, el conocer gente. Entonces nos hemos guiado mucho por, la, por las opiniones de la gente. Íbamos viajando y la gente nos, nos decía, pues tenéis que ir aquí yo tenéis que ir aquí. O tenéis que ir a mi pueblo porque allí os voy a encontrar este y además os voy a presentar a mi familia. Y nosotros nos dejábamos llevar. Creíamos que esa era, era la mejor opción. Mm. Entonces ha cambiado un poco... Eh, el criterio de, de elección de ruta porque en un principio lo teníamos establecido pero fíjate que nada más llegar a Río de Janeiro ya cambiamos la ruta porque sí, ya mira. nos fueron diciendo tienes que ir al norte para conocer este al final acabamos casi en la desembocadura del Amazonas cuando en un principio íbamos a ir hacia el sur entonces nos fiamos de la gente y nos dejamos nos dejamos llevar realmente eh, entonces eh, no sabemos dónde vamos a acabar <ríe> Y ahora en Perú eh, está allí Inés ¿Qué crees que ¿Pensáis estar mucho tiempo por allí? Mm. Claro, pues esa es la pregunta que nos hace todo el mundo <risa> y, y yo sí. le digo, en principio nos gustaría ir hacia abajo y llegar a la Patagonia, uh -huh. pero puede cambiar la verdad estamos abiertos a encontrarnos cualquier cosa y cambiar el rumbo, entonces no sé nos gustaría eh, ir dirección sur, conocer Bolivia eh, y bueno, poder llegar hasta la Patagonia en unos cuantos meses Pero estamos abiertos a eso, a que alguien se, se cruce en el camino, nos cuente algo no, o nos aconseje y cambiar. O sea, que, que ya veremos a ver, a ver qué pasa. No lo puedo decir con seguridad que cuál es la ruta que vamos a seguir. Sí, porque mmm, aún en el horizonte no se vislumbra la vuelta, al regreso, ¿no? No, no, no. De momento no. O sea, también se echa un poco de menos España, en la familia pero bueno es algo que estamos muy convencidos de que estamos realizando nuestros sueño que, que encima que tenemos la oportunidad de realizarlo eh, lo estamos haciendo lo estamos llevando a cabo así que de momento no nos planteamos sí. la vuelta pero bueno que eso no quita que en cualquier momento nos sintamos que debemos volver y nos volvamos también está después de pasar eso entonces sí. bueno nuestra <risa> nuestro criterio es el de no sentir la presión de nada vamos a hacer lo que nos apetezca mientras podamos, ¿no? y nos lo permita el cuerpo y las condiciones. Sí nada pues eh, antonio lo vamos a dejar aquí en principio darte las gracias eh, por habernos eh, contado o hace, hacernos partícipe de vuestra aventura de vuestra experiencia uh -huh. nos han quedado muchas cosas que comentar pero uh -huh. ya sabemos cómo es el tiempo aquí en la radio y, uh -huh. y estamos prácticamente al límite y todavía tenemos que eh, comentar algunas que otra cosa nada pues te deseamos un feliz regreso entre comillas a, a perú con conjunta inés y bueno ya nos iréis contando vale Pues sí, muchas gracias y nada, estamos ahí siempre que podamos para volver a hablar y en nuestra página nos podéis seguir y nada, muchas gracias por, por la invitación. Ha sido ha sido un placer hablar con vosotros. Muchas gracias, hasta luego. Estamos escuchando ahora mismo las señales horarias y tenemos que hablar Juan de ese, esa prueba de orientación, el Leo, el Principito se llama, no, cuéntanos qué es esto. Bueno, pues Eh, la verdad que en la sociedad en la que vivimos, que todo es tecnología, todo es eh, tablet, móvil, eh, parece que el papel está perdiendo importancia y uh -huh. la verdad que eh, lo miramos un poco con nostalgia. ¿no? Luego también somos conscientes de que eh, a veces hace falta un empudoncito, como te decía al principio, para que la gente se involucre en actividades ...sanas tanto mentales como físicamente ¿no? Y yo creo que... ...tanto la lectura como el deporte pues... ...son eh, dos actividades que deberían de perpetuarse... En, ...en nuestra especie ¿no? Y que menos que empezar pues... ...con los niños y niñas de nuestra localidad... Eh, ...lo lanzamos así como... Eh, ...como una propuesta, como una alternativa... Y la verdad que los dos primeros días pues han tenido una acogida de, masiva de... Que son casi 60 las familias que... Teníais el límite en 50, lo habéis superado. Teníamos el límite en 50 porque son 50 los ejemplares del Principito que queremos regalar, a ver si podemos hacer un esfuerzo y localizar por ahí algunos más. Y, y nada, pues lo hemos superado, todo, todo para nuestra dicha y para el, el buen rato que pasemos entre las familias, los niños, las niñas y y los organizadores, eh, decirles que eh, estamos trabajando para que sea algo muy simple, muy sencillo, porque tampoco hace falta que la algo sea complejo para que los niños se lo pasen bien. Solo con un, eh, con un sencillo paseo por nuestro pueblo pues podemos ir disfrutando de, de la lectura y de capítulos de, del libro del Principito, que son los que se van a ir encontrando. ¿no? ¿Por qué el Principito? Bueno, pues El Principito, la verdad que yo creo que es un libro que está en casi todos los cajones de las mesitas de noche de, de todo el mundo, ¿no? El Principito es un libro que, que yo creo que encuadra en un poco de todo, ¿no? Encuadra pasiones viajeras, encuadra geografía, cabe sueño, cabe un poco de filosofía, cabe también comportamiento, cabe reflexión. Entonces, yo creo que El Principito es un libro muy amplio, que da lugar a muchos. Eh, de hecho, creo que eh, depende con la edad que lo lea y con la mentalidad que tengas, pues va a significar para ti una cosa u otra, ¿no? Uh -huh. eh, sí, es verdad, porque se lee diferente cuando eres niño cuando eres adulto sí. sacas cosas Saca muchas cosas más mm. a lo mejor y depende del momento también es que, de verdad ahora que yo he estado preparando la, las frases y todo eso pues me queda sorprendido porque había cosas que yo no sabía que tenía tanta hondura quizás sea que a lo mejor ahora pues eh, uno va pensando con eh, de otra forma Y, y, y le saca más partido de que a lo mejor el autor ni siquiera pensó que llegaría a tener, ¿no? Uh -huh. Pero es verdad que mmm, creo que es un referente eh, a nivel de literatura infantil y, y también adulta, ¿no? Uh -huh. La prueba en sí, ¿en qué consistirá? Digamos que es una prueba de orientación, pero está destinado a parejas, sí. adulto y niño, ¿no? Tiene que conformar... Sí, sí, tiene que ser eh, un niño de 0 a 12 años y tiene que ir acompañado con un adulto. Uh -huh. Luego, por otro lado, tú muy bien lo has dicho, la prueba no es una carrera, no es una competición, no se trata de, de, de ir corriendo para tardar menos tiempo. No va a haber ni clasificaciones no va haber ni clasificaciones, va a haber tiempo, solo por el placer, planes, digamos, de nada, por el placer de de eso, la orientación. Estuvimos haciendo unos avioncitos que han salido muy chulas y dijimos, ay, podíamos hacer trofeos, pero la verdad que... Eh, creo que no compensa porque yo creo que lo que debe priorizar es la actividad en sí, el parcear con tu hijo, el ir buscando ciertas ilustraciones del principito por nuestro pueblo en un mapa en que te damos y ya está, sencillamente eso, ¿sabes? Mm. Eh, Digamos que va, va a tener, como todas las pruebas de orientación, su mapa, ¿su mapa? Donde, va, eh, donde se van a tener que orientar y buscar unas balizas, mm. Y ahí es donde viene lo especial, porque eh, en lugar de balizas, digamos, o de, mm, hay... de o de o de cacharro de este para picar, sí, en ¿cómo? vez de pinza, pues hay de pinza... una serie de ilustraciones mm. en la que nos tienen que decir cuál es la ilustración que está en cada uno de los cuadros. Entonces, muy sencillo porque cada uno lleva una tarjeta de control y en el cuadro en el cuadro número 2 pues viene tal ilustración y lo único que pones es el número y ya está. Hay que llevar un bolígrafo y poner el número. Eran frases o, o son frases y ilu e ilustraciones, ilustración, ¿no? ilustración y una frase. Uh -huh. Se acaba eh, del libro. Luego también pues tratando de, de aprovechar todos los recursos mmm, Se va a pasar por una papelería donde se firma y la papelería pues va a hacer un sorteo de material escolar o, mm. o algún que otro libro. ¿Qué papelería? Y la papelería Lambique. Mm. Y entonces, pues por allí hay que pasar. Y luego también, por último, y como opción, es verdad que a lo mejor hay algunos niños que, eh, mm, que ya lo tienen, pues vamos a hacer que de todo... El, todos los participantes pasen por la biblioteca y aprovechen para sacarse el carnet de la biblioteca. <risa> eh, eh, creo que es un espacio que eh, es público y, y debería de utilizarse más, sobre todo porque a veces pensamos que la lectura es cara, pero si tenemos una buena biblioteca no tiene por qué serlo. Uh -huh. En principio estaba pensado para solo 50 parejas porque eh, la idea es a cada pareja regalar un ejemplar del principito Y habéis conseguido 50 ejemplares del principito, que no te sí. voy a preguntar dónde. <risa> no, la, la, la biblioteca los lo ha donado Ajá. y tiene sus fondos y la verdad que agradecer a la biblioteca municipal, tanto como al ayuntamiento, al área de cultura, que se ha volcado con la actividad y eso que eh, ya te digo que en un principio ni sabría la, la repercusión que podría llegar a tener. ¿no? 50 parejas, se abría la inscripción hace dos días, a los dos días como tú comentas, se, había, se ha llegado a las 60, mm. ya no se puede apuntar más nadie. No, lo tenemos abierto. Lo único que esperamos esperamos que la gente sea condescendiente, uh -huh. eh, sea comprensiva y que venga a participar por pasarlo bien y que en ¿Qué? un momento dado, si alguien tiene el ejemplar del libro El Principito, pues que se lo, no hostie a él como... Como reclamo por, y que venga a la prueba solo por el libro, sino que venga a, par, a pasarlo bien y lo pueda dar a alguien que no lo tenga, ¿no? Mm. Se trata también que de, un poco de la solidaridad. De hecho, vas a intentar también conseguir más ejemplares, sí, pero entendéis que va a ser complicado porque prácticamente mm. la semana sí, la semana que viene. Semana se y luego la biblioteca pues <ríe> ha hecho una gran inversión sí, sí. y la verdad que, hombre, agradecer, pero que... Eh, el problema es que va a haber más gente, pero bueno, vamos a intentarlo conseguir. ¿Cómo se pueden inscribir aquellos que no lo hayan hecho todavía? Bueno, pues entran en, en el blog de Ubriquerienta orienta y es muy sencillo. Solo hay que rellenar un formulario donde pone inscripción aquí. Eh, se pincha ahí, se van rellenando los datos de, del adulto y del menor y, y ya está. No, como no hay que hacer ni ingreso ni nada, uh -huh. es gratuita toda la actividad, pues la verdad que eh, mm, es muy fácil, ¿no? Muy uh -huh. sencillo. ¿Los lugares donde van a estar la, las balizas tienen algún tipo de relación con, con el contenido de, del Principito o no? ¿O no, simplemente son lugares, algún... lugares digamos, peculiares sí. de, de Urique? No, siempre intentamos poner las balizas en sitios memorables, ¿no? En sitios bonitos. Pues ahora que se trata de, de un cuadro que, que mejor mmm, museo, ¿no? Que ponerlo en, en al aire libre y, y rodeado de un entorno bonito, ¿no? Ajá. A ver... ¿Qué les parece a la gente? Y ya digo que eh, empezamos intentando hacer muy pretencioso de querer hacer muchas cosas, pero luego es verdad que eh, eh, a veces mmm, pensamos entre nosotros que lo sencillo es la clave del éxito porque eh, lo sencillo te vuelve a hacer que quieras repetir y cuando te complica mucho la cosa ya como que estás cargándote de mucho trabajo y hace que te dé pereza volver otra vez a intentar organizar actividades de estas, entonces uh -huh. queremos que sea algo muy sencillo, muy simbólico y que la gente se quede con el paseíto con la buena música que van a escuchar con, en la salida en la meta y durante la prueba y, y poco más ¿no? uh -huh. la salida y meta será en el jardín en el jardín a y dos cosas y para finalizar a las siete y media, el uh -huh. próximo jueves Eh, dos cosas para finalizar, porque son las 6 y 38 y ya pues dejando a un lado lo que va a ser... Bueno, ahí ¿tienes algo que añadir? A lo no, que no, a eh, eso, nada, agradecer a la gente eh, la acogida que ha tenido la, la iniciativa y, y, y nada, esperemos echar un buen rato el jueves que viene. Dos últimas cuestiones y rápidas. ¿Por qué no hay Rogaine este año? <ríe> Rogaine significa muchísimo trabajo, significa implicar a mucha gente, aunque sea en la última semana, y, y la verdad que nos queríamos tomar un descanso, organizamos la prueba del liguerón de Tavizna mm. en diciembre y la OVM, y entonces decidimos descansar este año. De todos modos, para el año que viene tenemos una propuesta para la federación, que no será un roguen, pero sí que serán tres sprints de orientación en... En, con meta en Ubrique empezará en Villaluenga Benoca y Ubrique y la verdad que es algo que que es iniciativa nuestra, que es una invención nuestra, pero que está teniendo la verdad que a todo el mundo todos los orientadores que se lo cuento pues Eh, están aplaudiendo la idea y, y están deseando que llegue el momento De que se celebre esta, esta prueba ¿no? Para 2019 para 2019 ¿no? Y otra cosa, estuvisteis hace una semana Algunos componentes del Club Brico Oriente En una prueba de orientación Y sí. qué tal fue la cosa Porque doy por hecho que este domingo va Como le comentaba Antonio, <risa> sí. va a otra ¿no? Sí, este domingo vamos a la SUARA, de La prueba del circuito de orientación a pie Pero hace dos domingos estuvimos en la prueba De orientación oculta En Chiclana Eh, la orientación oculta es, eh, vas paseando por una, bueno, corriendo, <ríe> por una ciudad y te van haciendo preguntas de a lo mejor un monumento, una placa y la verdad que es bastante enrevesado porque eh, el orden te lo cambian o los textos son muy largos, hay que memorizar, pero bueno, eh, hicimos dos buenos tándem Camila con mi hermana Noé y, y yo con José Manuel Villarte, que está muy fuerte Y habla y, poco. <risa> habla poco, pues no quiere hablar contigo, ¿no? <risa> habla muy poco, pero oye, mira, pues la prueba, la verdad que fue muy bastante decisivo porque eh, fue muy consciente de lo que teníamos que hacer en un primer momento. Eh, yo le iba dando las instrucciones y nos complementamos bastante bien. Total, que al final, pues bueno, pues los brigueños nos llevamos el gato al agua Aunque no estábamos en nuestra tierra y el equipo femenino ganó y nosotros pues también ganamos. Pues uh -huh. bueno, nada, enhorabuena. Y este fin de semana, este próximo domingo en la barca de, de la Florida. A ver qué tal. Eh, muchas gracias, Juan. Te emplazamos para el siguiente y último programa porque nos traía hoy muchas sugerencias propuestas para allá el verano, como todavía... Pues parece que el verano va a tardar en llegar, por suerte, pues lo dejamos para la próxima vez. Nosotros nos despedimos. Mañana volvemos a, bueno, gracias, Juan. Mañana volvemos a eso de las cinco y media. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Se quedan con, el informa, con los informativos de Radio Brique.